...por la otra oreja... Y ...saludamos a algunos oyentes... ...por la otra oreja Leticia... ...eh, se, eh está... ...escuchando... Mm, Danny, ...desde... Yala. ...eh, bueno, está... ...desde... desde ...santa Clara al mar... Eh, ...y... ...ah, Eugenia desde desde, desde México, eh, Eduardo desde eh, su solda que de Capoma dice eh, que a los otros 16 los políticos han heridos injustamente ¿no? 11 es una victoria partidiana a algunos horrible lo que se va pasar no no Matías desde Santa Fe el que está para a la la que le, le regalé ¿no? de 16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 în ...la otra oreja latinoamericana. Y se murió Pepe Guerra, estamos perdiendo mucha gente, ¿no? Gente querida... Eh, hmm, en tiempos de bajón no solamente político sino que estamos vamos no las últimas si, dando el presente el... y venceremos y ahora vamos a escuchar cuenta Daniel de y para cualquier elección el PPP un símbolo un símbolo no no de lo que fue la crisis más yo obviamente no comparto tan um, la granada frente amplio, ¿verdad? En acrítico de frente amplio pero independiente una una figura central en el Uruguay. me preguntas hoy, yo te diría qué pasa el tema de la guerra. ¿Por los sueños que había querido que ya no nos Ya no voy, lo que soñando, y, que otros si que se siguen empeleando, harán nacer otras rosas en el nombre de Josué. En pero... la fiera, mientras subiera la trentecida de lloviar tu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 De verdad, son los tiros que he tirado, nasco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera.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 peleando vive en cada compañero escuchamos y esto es para todos los que sufren de verdad escuchamos antes a los olimadeños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 Cortaremos la ruta, la situación no vamos. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, Aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar Soy piquetero, soy piquetero Solo pido trabajo con este pueblo Soy piquetero Pan para mi familia es lo que yo quiero Soy piquetero Porque nadie me escucha voy a luchar. Soy piquetero, soy piquetero ¡Cambia! ¡Cambia! mierda! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! Y la de mucha gente más Y la ruta la situación no va mal ¿Cómo explicarle a un niño que ya no podré estيديar Las cubiertas ya hartas y nadie le pasará Aunque reprima los ideales no matarán ¿Dónde están las promesas que los Să pubei, ai că eșuează. Se me ocurre ya que estamos en Willy Sipantu, Año Nuevo Mapuche, la canción de Violeta Parra, el guilliatum. Eso nos propone Cecilia Salguero desde Neuquén y refrendado por Nelly desde Chile. Ahí está la Violeta, por la otra oreja. sin que resuelven de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 Y ahí está Rally Barrio Nuevo Cantándonos Hasta siempre hasta la victoria siempre Como Norita nos dice, venceremos. Otra oreja